Los son mamíferos voladores que por esta especial característica tienen un sistema inmunitario muy especial, muy definido en, en, en ellos, que les permite mmm, haber evolucionado de una forma en la que mmm, los, eh, estos, estos virus habitan en ellos,